Y por el proyecto nacional y popular El Descubridor Escuela de Teatro Dirección Manuel Callao Nuevos talleres online para septiembre. Montaje con cámara y autor con Pablo Rodrigo y Emiliano López. El descubridor. Inscríbite al 11 44 84 44 o tallerescuela@eldescubridor.com. Síguenos también en Instagram @eldescubridor.te. .de. El descubridor, escuela de teatro.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 Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar que te lo envía por correo argentino.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 Campichuelo 553. Llamanos al 4981 6500. Gráfica Campichuelo. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica FM 89.3. La radio bonita. de Espacio Publicitario. 14 grados, 9 décimas. La actual subió un poquito respecto a las últimas horas. Mínima de 6. Hoy tempranito en la ciudad de Buenos Aires. Máxima de 17 para hoy. ¿Se pueden comunicar con la gráfica? Así es, al 21 50 7 4 5 6. También pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes al 15 50 12 35 89 y encontrarnos en redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como arroba radiográfica 89 3. Así es, eh, www.radiografica.org.ar, nuestro portal para escucharnos a través de la web, para sumarse a la comunidad radiográfica, por qué no, para escuchar el radioteatro de la compañía a partir del próximo lunes y también... Para leer obviamente todas las novedades, las noticias que estamos eh, produciendo aquí en nuestra emisora. Esto es algo importante hoy en este momento en portada. Se postergó la firma del tratado porcino con la República Popular China para noviembre. Uh -huh. eh, recordemos que había se había dado un importante revuelo eh, por Sino la digamos por lo solapado del acuerdo, este por la poca difusión que se había dado de los términos, así que la cancillería argentina señaló que han incorporado especialmente al memorándum de entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad, por eso su firma se atrasaría hasta noviembre. Así que el acuerdo está sigue en pie y se ha incorporado esta esta iniciativa que ha sido por la importante actividad de las eh, organizaciones eh, ambientales y esta Hay discusión que viene creciendo. Hay que ver qué sucede, se, ¿no? porque que, fue que muy criticado ese uh -huh. ese acuerdo justamente por los daños ambientales que puede llegar a ocasionar. Por otra parte, estaba la mirada de el desarrollo que puede generar y la cantidad de puestos de trabajo. Eh, obviamente también el aumento en las exportaciones que va a ser crucial en la etapa que se viene. Uh -huh. Así que se, si se puede conciliar... Eh, se pueden conciliar ambas miradas podría ser un, un acuerdo eh, bastante beneficioso Así es, o, ojalá que se dé un, un buen acuerdo, un acuerdo que, que deje ingresos, que deje divisas, pero sobre todo fuentes de trabajo de calidad aquí en la República Argentina, eh, es cierto que en buena cantidad de los casos eh, de, de los países en los que la producción porcina no ha sido bien controlada uh -huh. eh, ha tenido consecuencias ambientales eh, contundentes Por eso está bien y es positivo que se haya logrado aplicar esta cláusula de protección ambiental, estas medidas de eh, respeto a las leyes argentinas. Claro, después que se siga y se, se cumpla. Claro, obviamente es ahí entra ya el, el control de la eh, bueno, del Ministerio de Ambiente y de aquellas autoridades de economía que hicieron, eh, que fueron parte de la firma de este acuerdo y que tienen que hacerlo cumplir. No solo en retribuciones económicas, sino también en las medidas ambientales que, que le confiere el, eh, el acuerdo a los inversores chinos. Porque en definitiva no es simplemente un acuerdo entre estados. Uh -huh. No es solo un acuerdo entre estado chino y estado argentino, sino la eh, mediación de los mismos para la inversión privada China, en Argentina. Exacto. Y atención, un dato más, tiene que ver con el tema de impuestos, porque la OCDE eh, recomendó una salida de la pandemia pensando sobre todo en esta cuestión de los impuestos. Publicó un informe que se llama Tax Policy Reforms 2020, eh, y lo que se dice ahí es que hay que salir aumentando. No aumentando, mejor dicho, el impuesto, ni al trabajo, ni al consumo, cosa que pasó en 2008, con la crisis uh -huh. del 2008, sino que hay que buscar impuestos sobre la propiedad y las rentas de capital que deberían tener un rol importante en esta recu recuperación. O sea, uh -huh. más impuestos, pero en algunos sectores. Y eh, bueno, Reino Unido parece que va a rumbo a Venezuela también. Uh -huh. Porque eh, están Valenzuela. pensando, a Valenzuela, pensando en la posibilidad de de una reforma impositiva justamente para aumentar los impuestos eh, en lo que va a ser la recuperación post-pandemia del Reino Unido y que veremos qué es lo que pasa ahí con Boris Johnson y si Ajá. se aprueba o no se aprueba, ¿no? Claro. Eh, este tipo de, el... de iniciativas son bastante, a ver, muy discutidas y encuentran mucha resistencia, lamentablemente. El otro día Miguel Acevedo, presidente de la UIA, se mostró a favor de este aporte extraordinario que no lleva el nombre de impuesto y él lo recalcó porque no es algo que vaya a sostenerse en el tiempo, no es que todos los meses van a pagar eso. Claro. No, solo por esta vez. Un aporte. Me gustaría que fuera un impuesto, pero bueno, es algo el aporte este extraordinario. El termómetro. Salud y derechos en Desde el Barrio. Ahora sí, como todos los viernes, le damos la bienvenida a David Ríos. David, ¿cómo estás? Bien, estoy acá desde mi estudio móvil. ¿Cómo me escuchan? Eh, tu estudio móvil, alias tu auto. Eh, sí. Muy bien, bien, bien, bastante bien. ¿Podrías grabar un estudio, un programa entero por allí? Saben que en una sí, los autos tiene bastante buena aislación acústica para que no se escuche los ruidos de afuera y sobre todo si está detenido. este Es un lugar bastante interesante. Se llama Guillermo mi auto, ante todo es importante que los oyentes sepan eso. Uh -huh, bien. Ah, muy bien. David es de los que le pone nombre a los objetos, ¿no? Eh, le pongo nombre a la computadora. Ajá. Y va a este auto nada más, otra cosa no. Ajá. ¿Y a sus hijos? Bueno, o sea no son objetos los hijos. Bueno. Este, ¿cuándo conviene? Eh, sí, no sé. Aprovecho para para dar un mensaje parroquial importante eh, y estamos en el, la órbita, digamos, de salud. Aquí en el CESAC 46, que está en Avenida Patricios, al ladito de nuestra radiográfica, se está dando la vacuna antigripal y otras eh, sin carnet eh, en el centro eh, que está aquí en Avenida Patricios al 1900. Desde las 12 y media del mediodía se pueden pasar por acá. Eh, así que desde las 12 y media y si no y hasta las 14 horas pueden pasar para la antigripal. Pueden sino meterse en Bien. las redes del CESAC 46 para más información. Dicho esto, sí siempre Sí, sí no, obviamente eh, mayores de 65 años o personas con orden médica, ¿no? Para uh -huh. hacer cortito. Claro, no es para todo el mundo. Claro. Bien. No es para las personas que tienen al que tienen al, algún riesgo. Uh -huh. Bien. Eh, hablando de personas, ¿no? Ajá. Este, sí. Hablando, estoy muy... Me voy a hablar de personitas que son mis alumnitos que la vez pasada hice la columna especialmente para ellos y para ellas, y no no lo mencioné, que son los alumnos de sexto y séptimo grado de la Escuela 24 del Distrito 18, que se llama My Pool Escuela también. Uh -huh. Así que, bueno, esta columna también se la vamos a dedicar a ellos, en cierta forma. Muy bien. Eh, estoy muy indignado, muy, muy indignado, voy a Ajá. empezar así, muy indignado, Estoy es esas... ya caliente, como decía el, sí, el mini. Sí, sí, hay toda una línea de periodismo de gente que está enojada y uno sí. no sabe bien por qué. Ajá, porque los, sí. los leucos son, por ejemplo, son la si gente que está indignada. Bueno, yo estoy muy indignado porque acá se está haciendo mucha araraca, eh, mucho escándalo en la radio con que vuelve qué cosa. El radioteatro. Bien, eso no es así, el radioteatro está desde hace exactamente 11 años en radio gráfica este y si el operador me acompaña vamos a escuchar alguno, un, algunos algunos radio que ya hubo en la radirá el, el, el, el, el, el termómetro un programa para tomar la temperatura de tu salud y tus derechos hoy presentamos el radioteatro pequeñas personas grandes derechos Chicos, silencio, por favor, que voy a tomar lista Bien, Acosta, Pedro Presente, señorita Álvarez, Marina Acá, señor Se dice presente, Álvarez Presente, señorita Muy bien, Barrios, Gustavo Presente, señorita Bartés, Joaquín ¿Bartés? ¿No está Joaquín? No, señorita, Joaquín hace como dos meses que no viene Chofer, parada ¿No escuchó que toque el timbre? ¿Con qué más querés que te toque el timbre, viejo? Tocá cuando vos quieras, maestro, ¿eh? Acá no hay parada. ¿No ves que esto no es un taxi? Le dije parada, chofer. Vamos, vamos. Un pasito para el fondo que hay lugar. Discúlpame, ¿pasás por Alto Laguirre al 2800? ¿Alto Laguirre qué? Chofer, no me lee la tarjeta. Hacemos, pedimos disculpas, pedimos disculpas públicamente porque lo, el termómetro acompaña desde el barrio, está junto a nosotros desde hace años, Ajá. este desde hace más de una década y ha tenido sí, grandes es. momentos radioteatreros con sí, la sí. edición de Neuén Ríos, que también fue operador técnico aquí eh, eh, en el programa, así que nuestras disculpas públicas, entonces se viene la segunda ola de, de radioteatro. Claro, exactamente. Bueno, la va a ser gente que sabe. Nosotros teníamos muchos eh, recursos limitados. e eh, incluso este radioteatro El Bal, el último que escuchamos del colectivo, este es, son sonidos de colectivo de verdad, una de las compañeras que hizo que estuvo trabajando en la producción de ese termómetro, este fue con el celular y estuvo grabando en el colectivo el ruido, por eso es este no es uno bajado de internet, ¿no? Es todo es todo ruido de colectivo de verdad. Este creo que el timbre el timbre lo claro no me acuerdo si eseiembre lo bajamos, pero todo el sonido ese de ambiente colectivo es un colectivo de verdad que bueno eh, y el otro el primero que escuchamos es el segundo termómetro que se hizo que incluso en esa época en lugar de decir termómetro decíamos radioteatro, porque uh -huh. lo, se nos, sabe se nos ocurrió decirlo así, porque bueno es hermoso el radioteatro y hizo un poquito para que se vayan se vayan los oyentes acostumbrando el oído a, al radioteatro que es una forma muy interesante para, para contar historias donde eh, tal vez como como igual que cuando uno cuenta un cuento eh, la historia la, la termina de construir el otro con su imaginación y entonces como que es una historia construida entre dos y no solamente entre el que habla como pasa en el cine o en la televisión así que bueno nuestro humilde eh, nuestros humildes termómetros que para recordarlos que el año pasado cumplimos 10 años haciendo termómetros y bueno este eh, de dos pedacitos que son salieron más o menos interesantes, con actores invitados y ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Pero bueno, hoy quería hablarles de otra cosa. <coughs> Perdón. Por favor, que, cuídese. Eh, esto que les voy a... Voy a hacer de nuevo, disculpen. Eh. <coughs> Estoy en el auto, eh, no what, puedo tomar agua. ¿Estás en... ¿Estoy en el auto? Eh, sí. Hisopado, bueno, pese de todo, estás en... Sí, no. Estás en regla Acabo de... Me acabo de hacer el, el test eh, de COVID, así que no no tengo no el disopado, sino ese que hacemos nosotros pinchando los deditos eh, entre nosotros para ver si tenemos los anticuerpos. Y no tengo los anticuerpos, así que no tengo bien. COVID. Bien. Así que quiero llevarle tranquilidad a todos, especialmente en el auto que tiene mucho miedo de de contagiarse. Uh -huh. Bien. Bien. Eh, tengo acá, porque el, hace dos semanas estuve leyendo La Nación, de... Eh, Y la nación como un diario muy prestigioso adentro trajo una nota del Washington Post que es este diario me imagino de washington Leila, no Usted uh -huh. que es especialista es uno de los diarios más prestigiosos del mundo el washington post eh sí uh -huh. junto okay. al new York Times como que marcan una agenda internacional exactamente bueno y ellos tienen sacaron una nota hace dos semanas que no la pudimos compartir porque la semana pasada. Eh, tuvieron la suerte que tocaron gente que sabe decir bien las columnas en lugar de mí. Así que, pero bueno, quería traerla porque tiene una cosa bastante interesante que tiene mucho que ver con esto que se está pasando ahora. Eh, hay un tema con... Que... algo que se llama el beneficio invisible. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, tiene que ver cuando uno hace algo y, y no le trae ningún beneficio, como por ejemplo circula con el auto con el cinturón de seguridad puesto, ahora bueno, no le trae ningún beneficio, pero si llega a chocar, el beneficio va a existir. Uh -huh. Esto es el beneficio invisible hoy en todo